Bueno,、eh, presentándose aquí en, en legislatura, a l ¿cuáles son los objetivos y, o, o los planteos que, que venían a hacer? Buen día. Bueno, buen día.、Eh, nosotros somos vecinos autoconvocados de b i o d e p a t a g o n somos de la Asamblea, y lo que vinimos a hacer es, a, por nota, a los legisladores rionegrinos,、eh, pidiendo una reunión, una audiencia con cada uno de ellos para、eh, poder hablar del tema de cuál es la situación en Río Negro sobre la minería, sobre las explotaciones este, que son contaminantes.、Uh -huh. eh, en Río Negro tenemos. Tres que son básicas y muy fuertes: que una es el fracking en vaca muerta, con Allen a la cabeza. Después tenemos el proyecto Amarillo Grande, que es de megaminería cielo abierto de uranio, con la Blusca y Uranium, que tienen 400.000 hectáreas de, de permiso s de cateos y de trabajo, que viene desde 20 kilómetros de General Roca a 20 kilómetros de las grutas. Así que divide la provincia al medio, cielo abierto. Y、eh, la otra es la ley, nosotros pedimos la restitución de la ley 3981, que fue la ley、eh, anticianuro que se hizo en la época de SAIS en el 2005 y que el gobernador Soria en el 2011 la derogó. Una de las legisladoras que en ese momento votó a favor de esta derogación, Fue la actual gobernadora de la provincia de a l a Carrera. Entonces, queremos saber si los legisladores están en situación, si conocen del tema, y nos queremos entrevistar y hacer el planteo de que nosotros no estamos de acuerdo con la megaminería contaminante, con la contaminación en Río Negro, defendemos el agua en Río Negro y queremos bueno,、eh, tener diálogo.、Eh, lo nuestro es siempre por el diálogo, siempre por la. Por la vía buena, no por la violencia ni nada por el estilo. Así que, ¿dónde necesitamos dialogar con nuestros representantes? Que para eso están.、Uh -huh. eh, en este caso, ¿fue una nota formal presentada acá en, en mesa de entrada?、Eh, yo no voy a dar información. Sobre,、eh, esta... Hola, ¿qué tal? Buen día. Sí, sí, sí. Fue una nota consensuada、eh, por distintas organizaciones de la provincia, por organizaciones de Bariloche.、Eh, por ejemplo, nombro una y seguramente me voy a olvidar de varias. Por ejemplo, de Piuqué, Árbol de Piede, Bariloche,、eh, el Movimiento Antinuclear. rionegrino、eh, gente bueno de c i poleti l、eh, como leonardo salgado que sabemos que es paleontólogo que viene trabajando muy fuerte、eh, en la cuestión de balcheta no es cierto que es el primero que nos puso en alerta sobre cómo se,、eh, se está explorando y se quiere extraer、eh, uranio en la zona de balcheta donde hay un yacimiento paleontológico riquísimo、eh, bueno también y usar a mastro cola que bueno Eh, eh, siempre lo estuvo acompañando a Leonardo y, bueno, y distintas organizaciones de la provincia、eh, que después bueno, se los pasamos en el texto de la nota y personas de. Que individualmente también han acompañado esta lucha, que también lleva años, porque bueno, desde 2011, cuando se derogó la ley、eh, anticianuro, todas las organizaciones ambientalistas de la provincia vienen reclamando la restitución de esta ley año a año. y bueno, y Sin embargo, hasta ahora、eh, no hemos tenido ningún tipo de respuesta y vemos que se sigue avanzando en los c a t i g o s mineros. Este, bueno, y también nos solidarizamos con todas las organizaciones del país que siguen peleando en contra de la m e g a m i n e r í a en especial también Mendoza y, y Chubut. Que están tan cerca nuestro, ¿no es cierto?、Uh -huh. la, la situación de Mendoza ha reactivado un poco n o esta, esta lucha, si se quiere, pero bueno, hay cuestiones que, que más allá de lo que ocurre en Mendoza están avanzando. De hecho, aquí en Río Negro está el claro ejemplo del fracking n o en cuanto al cuidado del agua. Sí,、eh, la mega industria hoy por hoy es lo que predomina. El problema está en que todas las ganancias se las llevan afuera. Las regalías que argumentan que vamos a tener son minúsculas, la contaminación es mayúscula. Y una vez que se llevaron el dinero afuera, no lo van a volver a traer para decir, vamos a hacer una remediación. Remediación que no es viable ni económica ni físicamente. Bueno, puedes remediar una cuenca cuando, por ejemplo, con el fracking está fracturando a 4.000 metros de profundidad. ¿Cómo haces para remediar un barro chocolatoso que generaste cuando no lo estaba? Sí, hay gas, hay petróleo d e e s q u í s Pero no hay toda la contaminación y los 600 químicos que ni siquiera declaran, porque no son públicos, no se sabe qué es lo que reinyectan.、Uh -huh. Entonces, la contaminación es imposible de remediar.、Eh, los niveles de contaminación y de daño ambiental que le vamos a dejar a las generaciones futuras son irremediables. Entonces, no sé cuál es el futuro posible que plantean para un desarrollo. Ningún tipo de desarrollo se puede generar sobre una zona contaminada. Es imposible. Bueno, acompañamos a las asambleas e invitamos a la comunidad rionegrina a que también se organice, salga a la calle y defendamos las leyes. La 7.722 en Mendoza, la que están defendiendo ahora. La 39.81、eh, 39, que fue la antidianura de Río Negro y la 5.001 de Chubut. Si las comunidades no salen a la calle, los políticos y cinco empresarios no s rifan los recursos. Y el futuro de nuestros hijos. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes, Feliz año. Ah, los invito, brindemos con agua esta Navidad. Y invito a todo político y a todo funcionario público y a todo empresario que diga que no se contaminan los recursos a que se acerquen a un río, a que se acerquen a un lago, que tomen un vaso de agua y que brinden. Y que todos los días se acerquen y se tomen un trago del agua que dicen que no está contaminada. Yo quiero decir l、eh, o Mendoza, Río Negro y Chubut están de luto. Dios, la patria y el pueblo.